Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, bueno, arrancando el día. Está. Eh, Roberto, te convocamos para charlar unos minutos acá en Quermés. Eh, bueno, ustedes han manifestado ya la preocupación por esta foto eh, que el fin de semana difundieron desde Cambiemos, donde se ve... A candidatos y candidatas eh, de ese frente electoral posando con alfredo Cornejo eh, el ex eh, gobernador mendocino eh, bueno y han hecho una serie de apreciaciones ustedes en un documento a ver si lo podemos compartir con la audiencia Roberto que sí sí, sí sí efectivamente bueno que es una foto que por sí mismo habla este habla más que mil palabras y el hecho de que los postulantes y uno este, vigente actualmente eh, a, a integrar la cámara de, al congreso nacional diputados y senadores eh, eh, habla por sí mismo al, al, al aparearse entre los los estos postulantes y la conducción del radicalismo que por un lado está este por Mendoza la conforma Este, el presidente de la Unión Cívica Radical, y que todos juntos forman juntos por el cambio. Mm. Entonces, contra estamos hablando de una contraposición entre, por un lado, el acaparador serial de Ríos, este más grande de todos los tiempos, como Cornejo, y nuestros candidatos, nuestros, digo, por la pampa, los candidatos por la pampa de ese frente donde está integrado este junto con el macrismo y los sectores este de derecha de la sociedad argentina, ¿no? Mm. Entonces eso causa, por un lado gracia y por otro lado, causa bronca, porque evidentemente todo lo que se dice se va borrando, se borra con esta foto. Mm. Uno sabe que dentro de un frente grande siempre hay... Este, opiniones a favor y en contra incluso en los partidos pero este esta es una magnitud creo que es una magnitud importante a pocos días de, de las de las primarias este eh, de medio término y eh, la, la que se va a realizar en ahora en noviembre eh, este aparece esta foto este, donde bueno nos habla qué postura tienen en el fondo O, o, o poco le cuesta cambiar de postura a los postulantes por la pampa no claro entonces esa por un lado es la digamos la, la, la indignación que provoca no eh, te iba a consultar eh, precisamente y a vos personalmente cuando viste la foto que qué, qué, qué sensación estuviste eh, Roberto y bueno esto la que mucha gente uno que se ha encontrado este la es la sorpresa no porque lo más este el eh, eh, eh, irrisorio este sobre todo cerca de, de una una elección mm -hmm. cuando digamos esto está diciendo bueno en realidad nosotros los ríos nos interesa poco nos interesa más la foto con Cornejo y la directancia nacional burris y macri y compañía este que todo en conjunto hicieron mucho para que Mendoza tenga ese privilegio y haber tenido esos dictámenes presidenciales de Macri para acordar con con cornejo esa obra inviable este por donde se lo mire que es la la, la, la presa por desuelo del viento entonces bueno esa es la esa es la que la, la, la impresión que te da no claro. es, digamos que eh, muy pocos flojitos de convicciones los muchachos pampeanos al ir a, a acordar una foto creo yo que innecesaria Este, a esta altura del, del partido no Esa es la impresión que me da sobre todo perdónóname cuando sí. se está esperando que bueno que la justicia se exppida sobre esto y bueno y, y, y, y corroborar que a Mendoza poco le importa poco le importa no le importa nada lo que digan eh, primero ni las provincias este fraternas aguas abajo y segundo no le importa nada lo que diga Este, la justicia ni le importa nada lo que digan las las los organismos internacionales no les importa nada la las la, la legislación extranacional no le importa nada de nada para apropiarse de precisamente de los ríos este eh, que son compartidos o debieron ser compartidos no porque un río no es de la provincia o lugar donde nace sino que es de todo este Es de todas las zonas que comparten el recorrido de sus aguas entonces esto es este es paradigmático digamos la, la, el uso que hace Mendoza las atribuciones que asume Mendoza sobre un agua que no les pertenece solamente a solamente a ellos es roberto en algún dirigente de, del radicalismo de aquí de la provincia defendió este la foto acusando eh, eh, y defendiéndose diciendo que el gobierno de alberto fernández eh, sigue financiando por del viento eh, tenés algo? que sí, sí, lo escuché lo escuché a torroba uh -huh. y bueno qué va a decir pero en realidad esto es una eh, sigue pagando lo que inició este este Eh, Macri cuando acordó con con Cornejo este financiar la obra y lo que eh, esto ha quedado fuera eh, la explicación que dio que dio Alberto Fernández eh, incluso se la dio a Bernal que había salido enojado en esa oportunidad a protestar sí. este había quedado fuera de la eh, renegociación entonces de deuda por lo tanto eso hay que pagarlo sí o sí después el uso que le da es otro otro tema no porque esto es lo que está en discusión está en discusión no la plata en sí ni que se la pase que la haya que la haya este la siga pasandofamándose sino de que eh, lo que está en discusión es que eh, el río Colorado no es un río que era cuando eh, que, que era cuando se decidió que debía que de, eh, que se podía hacer por decirlo del viento hace más de 10 años entonces eso es lo que está en discusión y bueno lo que hacen los dirigentes que lo justifican es tratar de, de explicar un medio vaso vacío digamos entonces ocurre esto lo que lo que dicen algunos dirigentes pero la realidad es que la, la, la culpabilidad de lo que pasa es la dirigencia de Mendoza no solo de ahora sino de, de antes también entonces y eh, son este ya que son este correleccionarios podrían tener un poco más este más este, más llegada a, a, a, a poder eh, haber cambiado un poco la historia de esto no porque una una obra de este tipo está por todos lados demostrado tiene no, no tiene sentido hacerla incluso su propio frente interno, este interno de técnicos y de eh, algunos dirigentes de su provincia, de la provincia de Mendoza, ya se han pronunciado en contra de esto, de que se haga esta mega obra que en realidad no tiene sentido con el cambio climático y con la eh, con la escasez de agua que lleva más de más de 10 años. Entonces, la explicación este eh, hay que buscarla, bueno, en que por qué se insiste con esta obra. Yo presumo que también puede ser electoral, ¿no? porque siempre es el caballito de batalla que ellos tienen para decir, "No, estamos este estamos este, más cerca de la licitación de la obra que esto que lo otro, que la empresa china que le bajan el precio, eh por inexplicable, este cuando se podrían utilizar mucho mejor esa este dinero", dice uno, digo yo desde acá, ¿no? Mm. En otro tipo de obras y de cosas y no este perjudicar un río eh, restándole al, al al afluente más grande más importante del Colorado que le aporta el, el 70% este de su caudal el grande no entonces eh, esto es lo que uno ve así a la distancia y, y dice que cuántoán irracionalidad que hay no cuánto cuánto cuánto eh, prejuicio pero aparte anticuado no son prejuicios de, de, de dominadores eh, tipo que después dicen bueno no nos queremos separar de la Argentina porque nosotros si no somos inviables de esta manera podríamos <coughs> tener nuestros propios recursos y ser una una región autónoma Eh, Roberto, ayer ayer eh, eh, Suárez, el gobernador de Mendoza, insistió nuevamente de que eh, Portezuelo del Viento se va a hacer, que es un proceso que sigue adelante, uh -huh. y bueno, a, haciendo referencia que parece un, un discurso de campaña, como decías vos, eh, sí, en sí, medio del proceso y bueno, electoral. Sí. ¿Y qué van a decir? No pueden decir ahora que se, que se desdicen. Yo creo que lo que están buscando es la forma de poder salir... Eh, Este, lo más elegantemente posible de este brete que viene al metido, ¿no? Eh, y tal vez acordar eh, con sus fuerzas este eh, internas de la producción, del trabajo de Mendoza y de la política en hacer eso más eficiente. Yo digo que, fíjate que de, de todo el agua que Mendoza utiliza para riego, solamente se aprove aprovecha... En, en la productividad de los cultivos, el, el 30%, quiere decir que el 70% es agua que se desperdicia. Si ellos mejoraran su sistema de riego, que con esa plata le alcance y, y le recontra sobra, por los 1.023 millones de dólares eh, les alcance y de sobra, podrían este, eh, generar el agua incluso este, por eficiencia, para que la Pampa tenga su caudal como mandó la Corte acá en la en el límite entre la Pampa y Mendoza de 3,2 metros cúbicos por segundo. Y así viviríamos mucho más tranquilos todos, pensando que bueno, que volvió la el sentido común este a, a Mendoza y que la Pampa puede empezar a recuperar el su ambiente este ultra destruido este que comenzó hace más de 70 años, ¿no? Mm. Bien, Roberto, eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, completar, si no, gracias como siempre por estos minutos. Eh, no, Pablo, le quedaría, bueno, no, solamente eh bueno, agradecer a ustedes y bueno, y que la gente sepa que este tema se mete en la campaña porque lo colocan los mismos la misma dirigencia de Juntos por el Cambio y que es raro que bueno, en plena campaña ellos serán responsables, ¿no? colocan este tema con esa foto la verdad que es, este es lamentable esa foto no entonces bueno eh, que nosotros como asamblea por los ríos Pampeanos vamos a seguir en la lucha como tantas otras y que este un día volverá la, la, el sentido común eh, este a, al manejo del agua que hace Mendoza se cumplirá con se cumplirá con los dictámenes de la corte eh ya pasaron más de un año en que dijo entreguen el agua acá y Mendoza siempre este con algún artilugio dejando de hacerlo y ya este pasó el año de esto y mm. seguimos sin agua este eh, sobre el río Atuel así que bueno esperamos que esto un día se resuelva y esto es una coyuntura una una emergencia una emergencia de este eh, este desgraciada foto digamos Y bueno, ya pasará. Así que a seguir todos peleando la misma causa, porque es un una causa muy sencilla por los pampeanos, ¿no? Así que gracias a ustedes, Pablo. Bueno, que tengas buen día, Roberto. Gracias a vos. Igualmente, un abrazo. Bien.